Doctor Jairo Sabaneta y mi compadre Hernando Petrín Yo le ofrecí mi mundo y ella lo aceptó Si le entregué mi vida y sin medida me comprendió Ahora que lo tengo toda mi vida, ahora que lo tengo todo, puedo construir mis sueños contigo. No podía lograrlo todo. Deja que viva en tu sangre, nadie me podrá vencer, porque entre mil barreras solo el amor. Y yo me entregué a ti Si sí, ya acabó mi espera Y sin barrera ya estás en mí Con más razón te quiero Con más razón te adoro Porque tú eres mi tesoro y sabes que por ti me muero Ya puedo decir lo que siento, mi vida Puedo decir lo que siento Nunca lo nuestro se acabará Nunca lo nuestro se acabará Nunca lo nuestro se acabará No te ofrezę